el Intendente de La Plata presentó la rendición de cuentas. El Intendente Julio Garro elevó al Consejo Deliberante la rendición de cuentas del periodo 2021, el proyecto en el cual se detalla cada una de las partidas asignadas durante el ejercicio del año pasado. El expediente ya fue enviado por la Presidencia del Cuerpo a la Comisión de Hacienda, donde empezará a tratarse en las próximas semanas con la presencia de funcionarios del equipo de Economía Municipal. Comenzó el último mes de inscripción en las becas PROGRESAR 2022. Continúa la inscripción en las becas PROGRESAR 2022 y los jóvenes pueden sumarse al beneficio que otorga ANSES destinado a quienes deseen formarse profesionalmente o terminen en el nivel obligatorio. Hasta el 30 de abril están abiertas las inscripciones en todas las líneas de las becas PROGRESAR para terminar los estudios. El reciente aumento del salario mínimo posibilitará que más jóvenes tengan la posibilidad de inscribirse. Los aspirantes que desean completar su solicitud de inscripción a las becas PROGRESAR deberán ingresar a argentina.gob.ar barra educación barra PROGRESAR o hacerlo desde la app PROGRESAR MÁS. Un servicio que informa más cerca. Buscan estatizar la btb en la provincia. El diputado provincial del Frente de Todos, Walter Abarca, presentó un proyecto de la legislatura bonaerense para que el gobierno provincial y los municipios presten conjuntamente el servicio de verificación técnica vehicular obligatorio que hace dos décadas se encuentra concesionado. El proyecto tiene como objetivo la generación de recursos económicos, la descentralización territorial y el fortalecimiento de la infraestructura vial bonaerense. En el proyecto se detalla que lo recaudado se destinará al Fondo de Fortalecimiento Vial para el mantenimiento y la construcción de rutas y caminos, donde se dividirán responsabilidades entre los municipios y la provincia. La temperatura mínima para hoy en la región es de 5 grados y la máxima de 24.